Karina Olivera, desde desde el móvil. móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Seguimos recorriendo voces, ¿te escuchó Karina? Desde Montoya nos vinimos hasta Enjoy porque se viene eh, la decimonovena edición del Salón del Vino. Estamos con Derby Amaro, gerente de alimentos y bebidas de Enjoy. Una vez más, gracias por el tiempo, contale a Jorge y toda la audiencia cómo viene esta nueva edición y luego de un parate que hubo por, obviamente, eh, la situación sanitaria que estábamos viviendo. Hola, buen día. Bueno, bien gracias día. por la nota. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Está muy bien, muy bien. Este, la verdad con un toque de ansiedad, pero de muchísima alegría de volver con el Salón del Vino. Para nosotros uno de los eventos más importantes del verano y bueno, ni que hablar que para Enjoy. Eh, acá estamos muy entusiasmados, las ventas vienen muy bien. Y bueno, nos vamos a encontrar con un salón en el cual va a contar con prácticamente 600 etiquetas diferentes para degustar. Una gran, gran gastronomía desde la mano de nuestra jefe ejecutiva Magalión Onil, Guillermo Quintana, y nuestro jefe patiseo Horacio Rodríguez, que van a poder este, maridar cada una de esas 600 botellas en las cual van a poder recorrer el salón. Está, estaremos utilizando prácticamente los 4.000 metros cuadrados del centro de convenciones porque el aforo nos permite y vamos a estar más que sobrados, cosa para que la gente esté tranquila, con un gran distanciamiento. El salón consta de un salón general, en el cual están las principales bodegas y, este importadoras de, de, del Uruguay, y aparte tenemos el salón VIP, en el que congrega más o menos unos 15 stands, que vamos a encontrar las principales etiquetas del mundo. Y cuando digo del mundo, eh, ni que hablar que por supuesto que van a estar el 90% de las bodegas uruguayas, pero tenemos Argentina, eh, Chile, California por el lado de Estados Unidos... Eh, las mejores bodegas de Francia, Italia, España, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, o sea que la verdad que realmente es un salón internacional eh, y me animo a decir que es uno de los principales de Sudamérica. Eh, vamos a contar con lo, los amigos de INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura de la mano de, de su presidente, Ricardo Cabrera, del cual ha estado apoyando constantemente desde que volvimos con este Salón del Vino. Y bueno, la verdad que nos no, no, no genera mucha expectativa... Eh, aparte de contarles que son 114 bodegas aproximadamente que van a participar. A todo esto no es solamente el, el mariaje de la gastronomía y el vino, sino que vamos a tener a, a un gran artista como Alejandro Mori, que va a estar pintando en vivo durante el, el pasillo que va a comunicar el VIP con el general. Vamos a estar realizando una escultura de chocolate relacionada al vino. Vamos a tener, este, va a haber un programa que va a estar transmitiendo en vivo hacia afuera eh, la gente va a poder este, ver el salón de, de, en vivo, que se va a transmitir, y bueno, va a tener diferentes rincones, DJ, rincones con diferentes este, eh, barricas para que podamos eh, cenar tranquilo, con una copa de vino, una linda decoración de la, mando, de la mano de Nelson Manseo, así que bueno, eh, contentos y bueno, esperemos que la gente se anime a venir escuchaba decir ansioso, si uno se pregunta, bueno, después de 18 años, manejar esa ansiedad, eh, la verdad que, que, que tiene lo suyo. ¿Qué equipo de trabajo tenés para, para, para el armado, para, bueno, para esta organización? Bueno, acá donde la verdad que cuando, cuando haces esa pregunta emociona, es un equipo muy grande. Nosotros hace casi seis meses que venimos con esta organización. ¿eh? La verdad que es un, es un evento que conlleva muchísimas horas eh, de dedicación, eh, y me gustaría nombrar a Andrea Zaffaroni, por ejemplo que es Nuestra secretaria Que junto conmigo participa directamente con el Salón del Vino en, su, en prácticamente toda la organización Y en ella la verdad que hay muchas cosas que no, no se verían Pero bueno, sí, el equipo está conformado bueno, por la supervisión Que va a estar a cargo del evento Las administrativas que están constantemente con el tema de entregas de, de invitaciones Coordinando todo el tema de la venta Configurando un montón de cosas eh, a, a modo de contar cosas, acabo de ayer autorizar 300 kilos de uva solamente para decoración. La gente va a pasar por diferentes rincones, en el cual nos vamos a encontrar con diferentes parrales. Y les digo que pueden ir probando la uva, que va a ser comestible. O sea que cada uno de los detalles conlleva mucha, mucha, mucha energía. Pero la verdad que la vivimos con muchísima alegría, porque bueno, nosotros vivimos de la gastronomía, nos queremos gastronómicos, y aparte el vino es como... El hilo conductor de, de, de toda la gastronomía, este, de, de todas las bebidas, creo que el vino es la que conlleva esa parte social, esa parte de la alegría que conecta y que marida constantemente y todo el día. Entonces, la verdad, agradecerle, gracias por la pregunta, quiero agradecer al equipo porque la verdad es que somos un montón y que sin ellos realmente no lo llevaríamos a cabo. Bien, Jorge, Derby te escucha. Eh, sin querer ser demasiado optimista, sí, ¿Pero hay, hay un límite de, de, de lugares disponibles? Sí, este, hay límite disponible. Eh, por ejemplo, recién acabamos de cortar la el Salón VIP eh, por varias razones, por un tema de aforo y por un tema de que también nosotros este, queremos que realmente que hace el esfuerzo por el Salón VIP disfrute del espacio y que pueda realmente llegar a los expositores a probar o a, a disfrutar de la gastronomía. Y bueno, ni que hablar que en el Salón General también tiene su límite. Pero me animo a decir que en, la, en las condiciones que nos encontramos estamos superando las expectativas, pero no vamos a alcanzar lo que nosotros quisiéramos, pero de todas maneras nos deja contentos. Bien, las opciones son hoy y mañana, ¿verdad? No, las opciones son mañana y Perdón, pasado. mañana, perdón, seguro, hoy es jueves. No sé no por qué desde hoy que me levanté estoy con la idea de que hoy es viernes, debe ser porque y estoy apurado que porque llegué el fin de semana. Capaz pero... que estás con ganas de tomar una copa. <ríe> sí, no lo dudes, <ríe> no lo dudes. Pero este, bueno, es, es, es viernes y sábado, ¿y a partir de qué hora se habilitan sal, los salones? Viernes y sábado de 21 horas a 1 de la mañana. Los dos Bien, días. y se recomienda que los tickets se adquieran con anticipación, ¿verdad? Sí, lo, lo, los tickets los pueden adquirir en Red Ticket. Es muy fácil, también lo puede hacer desde el mismo teléfono. Uh -huh. Si no, nosotros también vamos a tener un lugar de, de venta acá en el lobby. Uh -huh. Y bueno, con tarjeta Itaú tienen un 25% de descuento, que la verdad que queda muy bien el precio. Uh -huh. eh, la, y lo vale la pena, eh. les recomiendo que, que, que se animen porque vale la pena. Bueno, felicitaciones por, por volver con, con el Salón del Vino y éxitos en que todo salga mejor de lo que ustedes aspiran todavía. Bueno, muchísimas gracias, es lo que anhelamos todos. Y bueno, ni que, ni que hablar que están más que invitados a participar del mismo. Y espero que lo disfruten. Después me, me darán su devolución. Muy bien, muy amable. Saludos para toda tu gente. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.